El primer viaje de esta noche sea un lugar muy potente, poderoso para nosotros. Podíamos llamar a este reportaje kilómetro 14 o Burgos, operación OVNI, porque en este descampado, donde estábamos en plena noche, ocurrió algo sorprendente. Me sigue entrando un escalofrío al pensar que quizá ahí, en mitad de la nada, en un lugar, kilómetro 14, en la carretera de Burgos y Santander pudo ver, quién sabe si maquinarios de otro mundo posándose, tocando el suelo, calcinando el terreno. Van a estar aquí los testigos, pero hemos encontrado muchas más cosas. Este es uno de los casos que nuestro ejército jamás pudo explicar. Aquí los informes. Ustedes los van a ver y lo van a poder paladear. Informes que al final concluyen con la palabra OVNI, inexplicable, investigaciones, fotografías, terreno calcinado y sobre todo miedo en los testigos. Partimos raudos Javier Sierra y yo a la zona de Villarcayo Porque horas antes de ese encuentro de unos soldados en ese kilómetro 14 Con cuatro gigantescos aparatos Unos cazadores vivieron una auténtica noche de terror Escopetas en mano se encontraron con los mismos artilugios, sea lo que sean Estuvieron tan cerca que pudieron ver casi su interior Llevaban 30 años de silencio, de absoluto silencio Ahora han querido hablar para cuarto milenio Esta es la crónica Este es el viaje. Burgos, Operación OVNI. Nos espera el misterio. Acudimos a la zona de villarcayo corazón de Castilla y lugar donde acontecieron unos hechos extraordinarios. Hechos que nadie ha podido explicar hasta el momento. El paraje otoñal casi como a pinceladas de un viejo maestro nos van envolviendo poco a poco en este paisaje remoto tres cazadores vivieron la noche más larga de sus vidas y es esa la que hemos venido a recordar esa noche secreta hasta hoy Pablo y Bruno son hombres valientes acostumbrados a esperar al jabalí a pecho descubierto Treinta años de silencio los contemplan. El temor y la sorpresa lo no ha abandonado del todo sus rostros. A pesar de eso nos reciben amablemente y nos hablan con franqueza, con nobleza, con esa fascinación de quien sabe que estuvo delante de algo incomprensible. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Digo, sí, esa luz tan potente que ha, surgido, que ha hecho así. Eso sí, eso, eso sí, lo... sí estábamos vieron. aquí arriba. Eso lo vieron. Y, y, gobierno, pero usted... ustedes lo llegan a ver. Sí, sí, sí, y la luz potente. Y, y por eso le digo que salió de aquella finca de allí. En esta amplia vereda, escondida de todo, ocurrió el incidente. Y nos sobrecoge pensar que quizá aquí, en la verde campiña que era pisa nuestras botas, un artefacto no humano llegase a tomar tierra. vemos una luz potente. ¿Ah? Yo estaba bien y el compañero, que estaba más arriba de mí, pues resulta que le digo, insito, bueno, vamos, que aquí están otros cazando, y a ver si nos van a fastidiar. pues bueno, el caso es que estábamos al cabo del rato y teníamos al amigo de abajo, que estaba abajo, pavi casado, y ese, claro, ese estaba más abajo y lo tenía que ver mejor que nosotros. El objeto era como una pera, igual que una pera, lo mismo, lo mismo, me mismo que una pera. En el medio de la pera había una barra de cabeza de cabeza abajo de, del aparato. Toda la funda del aparato era como cristal, porque se veía la cabeza entera y lo de abajo de la pera también se veía entero. Y después había un ser, el alto, mucho más alto que, que nosotros, como dos metros y medio, así aproximadamente, y a la, a la barra de arriba. Y entonces... A los otros dos minutos más tarde echó unas ráfagas grandes que iluminó todo el valle y entonces ya la visión mía se perdió pues era una luz mmm, aparte de ser muy potente era un poquito pues como blanca como uno de, de estos de los fluorescentes ¿eh? pero pero muy potente claro que ya o sea todo estaba iluminado pero claro no veía yo nosotros no veíamos desde aquí no veíamos la, el bulto del, del aparato en el momento ese Arrancó, hizo como una cruz y subió al cielo, pero una, una velocidad vertiginosa. Yo no sé no puedo calcular la velocidad que arrancaría. ¿Qué y siente usted de... en ese momento, Pablo? Que cuando esa iluminación cubre toda esta zona que estamos, ¿usted qué siente? Y que pienso que me cogían y yo, esto viene por mí. Y he hecha a correr. Y dejé los cartuchos en la peña y me fui con la escobeta porque la tenía en la mano. Aquí mismo estábamos esperando a que vendría el compañero de abajo, que ya digo que venía de de abajo y, y, y que llegó aquí y sin aliento ninguno. Porque estaba con un miedo, co cogió el coche y, y, bueno, a todo lo que daba el coche no pisaba en las ruedas en el suelo, porque el miedo que llevábamos era pequeño. Este dibujo que estamos viendo representa un informe militar sobre un caso ocurrido en Galdar, Gran Canaria. Y usted viendo esto, Pablo, Pues viendo ¿Qué esto, ha sentido al ver esto? Ahora, ahora viendo eso, me parece más al, al, al, al ser o a la persona que estaba en, en, el, en, el, en el aparato metido Que lo que veía yo Ahora es cuando me recuerdo que sí que era similar a ese o, o, o, o lo mismo que este El tercer cazador, muy impresionado, sigue guardando silencio Y lo entendemos ¿Y usted después de eso ha vuelto a cazar con normalidad por la noche? No, yo por la noche voy a cazar, pero tiene que estar otro conmigo. Si no, no soy persona. Yo no voy, no no me quedo, no me quedo. El ser humano, cuando se enfrenta de golpe a lo rotundo y absurdo del fenómeno ovni, suele sentirse desconcertado. Y nosotros no somos la excepción. La fuerza de los testimonios es como un puñetazo contra la lógica. Solo sobre el terreno se es consciente de lo complejo y auténtico de este viejo misterio. Y eso es lo que queremos transmitirles. Sin embargo... Al regreso a las preguntas se nos agolpan a cada paso. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos días del 75 en los que extraordinarias máquinas voladoras mantuvieron en jaque a nuestro propio ejército? ¿Qué buscaban los supuestos tripulantes de estas máquinas en las soledades de la provincia de Burgos? Decía Pablo Casado, el cazador, uno de ellos, testigo de los sucesos de Villarcayo, que aquello era realidad, realidad y realidad. Y lo contaba lo contaban todos con un aplomo que luego cada uno puede pensar lo que quiera. Pero esa rotundidad de quien ha visto un fenómeno es algo que a veces es difícil de describir y yo espero que ustedes entiendan y comprendan, sin saber que se esconde detrás de misterio. Pero hay algunas similitudes diferentes. Que tanto a Javier Sierra, Javier buenas noches Muy buenas noches, Iker Como a mí nos dejaron sin hablar Por ejemplo esta, este es tu cuaderno de campo Así es y, y esa es la descripción de lo que cuentan los tres cazadores de Villarcayo Horas antes quizá, en la misma franja De lo que ahora les vamos a contar con un invitado de excepción además ya lo van a entender Pero esos tres cazadores en Villarcayo, cada uno en altura de la montaña Se encuentran con eso Javier Sí, esto es muy significativo porque han pasado 35 años de los hechos y tanto Pablo Casado como Bruno Lurachi, los dos testigos que hemos visto en el vídeo, eh, no son precisamente lectores de literatura ovni, ni han estado especialmente interesados en estas tres décadas y media por esta cuestión y sin embargo, cuando relatan su historia reconstruimos gráficamente lo que vio pablo casado a pocos metros de distancia y él tiene la oportunidad de consultar un documento de 1976 gráfico en el que otro testigo en la isla de gran canaria en gáldar describe dos criaturas en torno a una barra vertical dentro de un objeto el hombre se queda patidifuso pasmado y nosotros más porque sabemos que después de tres décadas y media que alguien siga defendiendo con puridad ...su testimonio es, es algo increíble. Y es que es una franja de tiempo donde pasaron ciertas cosas... ...esto que tengo en mi mano, que pone 0090... ...que aparece ahí dibujado... ...no es cualquier papel... ...es el informe 90... ...de un expediente que termina con... ...OVNI, que pertenece al Ministerio... ...de Defensa, Ministerio del Aire en la época... ...y que es un papel oficial... ...de los OVNIs en España. Eh, dibujado por militares... ...una esfera... ...unos supuestos seres quizá parecidos a los que vio, o parecido, porque era uno el que vio Pablo Casado... ...pero hubo algo que nos dejó impresionados. Estamos todos de acuerdo, es completamente absurdo. ¿Qué demonios pinta en mitad de una vereda perdida y remota cerca de Villarcayo... Eh, ...un objeto en forma de pera o tronco de cono, con una barra vertical de un hombre apoyado? Es que es como absurdo. No solo se parecían los seres, sino que al ir el informe, nos damos cuenta Javier Sierra y yo estupefacto sinceramente de que en los dibujos de los militares aparecía que dentro de esa formación había clarísimo un elemento una barra vertical y no sólo eso sino que si te das cuenta comparando ambos dibujos se ve en ambos lados el suelo es decir hay como dos niveles dentro de ese objeto y nos estamos enfrentando a un tipo de vehículo porque esa es la impresión que transmite toda esta información transparente traslúcido que es posible ver su interior Y se ve la base. Exacto. ¿Qué clase de vehículo tiene esa tecnología? Y ahí es donde vienen las profundas reflexiones a las que nos inducen este tipo de casos. Si en 35 años gobiernos con una tecnología avanzada, como el norteamericano o incluso el soviético en la época, no han hecho públicos vehículos de naturaleza transparente, ¿a qué clase de tecnología nos enfrentamos? Y les voy a explicar otra cosa. ...y es que eh, Javier y yo, eh, mitómanos donde los hayan ...acudimos a un descampado muy concreto... ...a una zona eh, donde hubo en su día marcas... ...que ustedes van a ver... ...horas después, según nuestros cálculos... ...de los sucesos de los cazadores de villarcayo ...y a unos 50 55 kilómetros de este lugar... ...cuatro soldados que se dirigen a la Academia de Ingenieros del Gerto de Burgos... ...reciben la mayor sorpresa de su vida... Vamos a ver incluso, estas son las inmediaciones, ¿verdad, Javier? Quintana es. Artuño es el pueblo más próximo. Y a día de hoy, repito, a día de hoy, en los papeles oficiales que ustedes van a ver del ejército español, el caso Quintana Artuño sigue siendo inexplicable. Sigue siendo un desafío auténtico. Eran unos soldados que volvían desde Cantabria, desde Torralavega. Y uno de esos soldados, que no ha hablado en todo este tiempo a nivel de los medios, excepto en el instante en que le entrevistan, lo van a ver enseguida en fotografías, es Felipe Sánchez. Felipe Sánchez vio todo esto horas después del suceso que acaban de ustedes de presenciar. Los mismos objetos, los mismos mecanismos, los mismos maquinarios y qué hacían allí, y casi tocando el campo. Felipe Sánchez, un placer tenerla aquí con nosotros, muchísimas gracias por acudir a Cuarto Milenio. Qué sensación ver esa foto, ¿verdad? Pues me hace mucha alegría después de, a la vuelta de 35 años, pues poderlo tener en mis manos. ¿Usted es este de aquí? El de la derecha, efectivamente. Y cuentan las crónicas, por cierto, el primer reportaje, este aquí vimos el ovni, lo hace no un reportero cualquiera, sino Pedro J. Ramírez, entonces joven, Eh, ...enviado periodístico de esta publicación... ...y lo tenemos hablando con ellos... ...junto, vamos a explicar... ...una inmensa huella quemada... ...pero las crónicas, Felipe, ya cuentan... ...que usted fue el más audaz... ...el que quería acercarse a la luz... ...cuéntenos, vuelvo a paso todo... ...yo no lo interpreto como el mar valiente... ...sino como eh, el mar decidido en ese momento... ...es lo que yo tomo... ...bueno pues hubo un pequeño... ...Rifi y Rafa de que... ...yo no voy... Ten cuidado, que puede ocurrir esto O sea, mucho nerviosismo en general a lo que se, se basaba el tema Ustedes venían noche completamente fría Cuéntenos un poco, eh, Felipe Quizá esto pasa, repito, después de lo que han visto los cazadores Y ya creo que desde el puerto del escudo Que es una zona bien mágica, por cierto Ya han visto algo, ¿no? Bueno, esto ocurrió Yo, veníamos cuatro compañeros Que por cierto, ya lo siento, solo podré estar yo eh, Íbamos cuatro en un vehículo, en el de Manuel Agüera conductor, por supuesto, Ricardo Iglesias, que está ahí en la foto, iba con Manolo a la derecha, José Lazo atrás y yo. Los de atrás, José Lazo y yo, pues no queríamos dormidos, pero bueno, un poco amurrados, es un viaje más tranquilo, relajado, y Manuel Lagüera, que era el conductor, pues por supuesto es el que tiene que estar más atento, y es el que en un momento determinado, subiendo el escudo, ...pues divisó o vio... ...una luz o una estrella más fuerte que las demás... ...o sea, eh, llamar, le llamó la atención... ...bueno... ...dijo, mirad, mirad... ...bueno, pues nos despertamos, nos vamos, bueno, nos despertamos... ...nos nos removimos un poco de estar un poco ahí... ...atontolinados, como digo yo... ...bueno, y lo observamos... ...pero bueno, no lo dimos luego más importancia... ...seguimos hacia, hacia adelante y pues no sé lo que andaríamos, pues, pues, pues, no sé, 30 kilómetros, 20, 40, no sé. ¿A la entrada justo de Quintana Otoño? Eh, efectivamente. Pues Manuel Agüera explicó otra vez, mirad, mirad. Paró el coche y bajamos, salimos todos, nos, nos llamaron a nosotros los atrás, salimos y observamos, hay unas luces, unas luces que en perspectivas, una era una primero solo un Pero muy pues, cerca del suelo incluso, ¿no? Pues estaba más bien, se posó en el suelo, se posó en el suelo, se apagó de momento y a continuación se encendieron cuatro, seguidas a esas. Eh, lo que a mí la vista me alcanza de descifrar, yo no puedo decir era, no sé, una persona ahora esto, era como un tronco de cono, con un chorro de luz que en un principio era amarillenta, no era muy fuerte seguidamente salió más chorros de luz muy fuerte que, bueno, pues ya no podías descifrar mucho lo que era pero en un principio era como un tronco de cono que por mi modo de entender aproximadamente pues podría tener dos metros o tres de altura por por dos de ancho aproximadamente lo que una persona podría caber aproximadamente que coincide con lo que ven los, en cuanto a medidas, es curioso, los cazadores de Villarcalla Eso es lo que yo descifro, lo que en modo entender he visto, y eso no me lo quita nadie. O sea, que hay un, para que lo veamos casi en película, ustedes llegan a bajarse y de aquella primera campana o tronco de cono, de repente, ¡pum!, salen otras primero que están era... tocando el campo. Efectivamente, primero era una sola y a continuación se posaron tres más, luego eran cuatro. ¿Y qué hacen en ese momento? No, no, esas se quedan luego encendidas total, con esos destellos que casi, vamos, no ves por la, la fuerza de luz que tenían. Y es cuando usted decide, mientras hay un poco de miedo, que yo creo que es absolutamente comprensible, han visto a cazadores que eran bragados, bien conocidos en Villarcayo, que se dejan los cartuchos. Y armados, efectivamente. Y armados. Estaban armados en ese momento, cosa que no sucede con los cuatro soldados que iban en ese momento, eh, digamos, hacia hacia Burgos. A mí sí que me gustaría preguntarle, si me permites, Felipe, eh, una cuestión, y es... ¿Cuánto tiempo están ustedes delante de esos objetos? Porque es, bueno, pues, es un rato. No sé, hace tanto tiempo, pero aproximadamente estuvimos igual... 5 o diez minutos, seguro. ¿Cinco o diez minutos? Y sí, después sí, sí. de esos cinco o diez minutos, ¿ustedes toman la determinación de continuar camino y dejar aquello allí posado? Bueno, en un principio hubo el rifirrafe ese de que yo, yo y no por creerme ni más valiente ni menos, sino en ese momento la primera intención que me vino es querer... A ...saber lo que había ahí en realidad... ...acercarse a aquellos objetos... ...efectivamente y... los compañeros que no, que sí, que tira, que dale... ...bueno, que yo anduve como unos... ...30 40 metros... ...pero bueno ya... ...se adelanta en solitario por aquel solo, pastizal hacia allí... ...solo, como 30 o 40 metros... ...ya empezaron que vamos, que toma, que trae... ...y bueno... ...y llegan a ponerse nerviosos, según creo Manuel Agüera... ...nos lo ha contado, la verdad, llega a dar miedo... ...la verdad se, se ha dicho que Manuel Agüera... Era un muchacho muy tranquilo y jamás he visto a una persona tan nerviosa como él ese día. O sea, él tenía auténtico, digamos, así, pánico, aquello que Sí, sí, sí, sí, sí, nervioso total. Es más, el coche, el coche se le paraba, no arrancaba, tiraba. Estuvo, un, estuvo un rato así. O sea, que les costó arrancar de es nuevo más, el vehículo para salir de ahí. El coche de... cuando arrancó, Ajá. Le arrancó, o sea, con el nerviosismo de, de, de del estruincón ese, ¡pras! que salió el coche Sea, de lo nervioso que estaba uh -huh. vamos a hacer una cosa Javier, porque aquí es importante escuchar y ver al conductor, al hombre que se puso tan nervioso y es comprensible, a Manuel Agüera que por desgracia por otras circunstancias ha podido estar aquí pero siempre nos ha brindado todo su apoyo ha intervenido en el programa y pudimos grabarle hace un tiempo y vean también con qué rotundidad otra persona que ve en ese vehículo junto a Felipe observa los objetos veamos su testimonio Y ahora les contamos qué pasa a nivel oficial, militar, qué interrogatorios viven los soldados y qué se encuentra al llegar al terreno, al lugar del supuesto aterrizaje. Vemos a Manolo Güera. Nosotros empezamos a ver una luz que se acercaba, mejor dicho unas luces, que no sabíamos lo que era y que eso iba acercándose cada vez más. Yo no me recuerdo lo que hicimos en aquel momento, sé que paramos, pero sé que luego salimos tumbando, porque no... ¿qué es eso? Nos causó... Eh, respeto o miedo quizá, pero los años quizá miedo, vámonos de aquí porque esto no es normal. No era ni ni cuadrada Era un, un, una, un tremendo, como los focos, estos focos de los campos de fútbol, en la distancia, porque que no sabías lo que era, pero era un, un, una, una luz intensísima. A los dos tres días nos cogieron en un, en un convoy cuatro o cinco coches militares y nos llevaron al sitio. Ahí es donde se descubre que había un que había terreno que era prácticamente imposible, que aquello pudiese haber ardido. Y ahí lo descubrimos nosotros a la par, a la vez que lo descubrieron ellos. Si ellos es que no lo sabían antes, no sé. Que mucho me temo que cuando nosotros nos llevaron allí, seguro que alguien había ido antes. Porque fuimos justo al sitio. A nosotros, a todos, nos entrevistaron uno por uno, una, dos, tres y más veces. ¿Qué es lo que pasa cuando ya empiezan los interrogatorios, Felipe? ¿Qué recuerdas? Bueno, pues cuando empiezan los interrogatorios, nosotros de momento, en un principio, pues claro, nos, nos, nos sorprende porque nunca te has visto envuelto en un caso de estos. Y aparte del nerviosismo que podíamos tener, pues eh, en lo, las consecuencias que se saca luego, todos hemos confrontado en lo que hemos visto o lo que hemos tenido entre manos allí. Eh, nos meten en aviación en villafría eh, como es normal esto le le concurre a aviación en cabinas separadas con detector de mentiras a ver si confrontamos cada uno por separado efectivamente es una cosa muy curiosa javier que ya empezamos a ver en el informe oficial que los soldados a pesar de ese aislamiento una escena de película estamos hablando de burgos en españa ...y esto no es hablar del Área 51, muy lejos... ...y empezamos a ver cosas que no se corresponden... ...¿hay ese informe? Hay cosas muy extrañas... Eh, ...que convendría desmenuzar... ...lo primero es que ese interrogatorio... ...en el aeródromo militar de Villafría... ...tiene lugar casi 15 días después de los hechos... ...es decir, según la fecha que aparece en el informe... ...pasan dos semanas... ...y es cuando tienen esa entrevista con ellos... ...antes de hacer esa entrevista... ...y esto probablemente ni los propios testigos lo supieron en su momento... ...los militares ya habían hecho... ...una serie de indagaciones en la zona... ...se habían puesto en contacto por ejemplo con la Guardia Civil... ...para saber si... ...algún vecino había visto algo... ...había alguna denuncia de luces extrañas, etcétera... ...no hubo nada... ...probablemente porque ese encuentro fue a las 6 de la mañana, seis y media de la mañana... ...luego es bastante lógico que nadie en Villarcayo estuviera un día 1 de enero... ...despierto y vigilando el campo... ...pero hay otro detalle significativo... ...han utilizado una avioneta del ejército del aire... ...para sobrevolar toda la zona a ver si han dejado esos objetos que ustedes vieron... ...marcas sobre el terreno y dicen que no han encontrado nada... Vamos a ver por favor las fotos de las huellas, sobre todo la que aparece los soldados. Porque es impresionante, hablamos de entre 300 y 600 metros cuadrados calcinados. Eh, ¿Cómo es el primer impacto, Felipe, cuando junto al comandante y en la investigación, en la búsqueda de muestras, os encontráis aquello? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues un poco sorprendidos, porque... ...nosotros no podíamos saber lo que ocurría allí... ...nada más que íbamos sin tener ningún conocimiento... ...a ver si podíamos hallar algo... ...entonces... ...ya cuando nos sorprendió... ...es cuando vimos lo que había allí quemado... ...a raíz de eso... ...y por cierto... ...yo me llevé una alegría... ...porque por lo menos... ...hay una cosa que podíamos demostrar... ...que ahí había ocurrido... ...incluso junto con el comandante Llorente... ...interrogan a varios labriegos de la zona... ...para saber si es esquema de rastrojos negativo por completo. Efectivamente, se consultó con, los, con varios labradores de la zona... ...y que ahí no se quemaban rastrojos desde octubre o noviembre. Que es lo lógico, por otra parte. Es decir, estamos hablando del 1 de enero, las heladas... ...en fin, cualquiera que viva en esa zona o haya pasado alguna vez por allí... ...sabe que el frío es importante, las heladas incluso impedirían... ...una quema de rastrojos reciente, es decir, porque el suelo está está congelado. Luego, hay algo verdaderamente extraño, la fuerza calórica que calcinó eso... ...era una fuerza calórica que no parecía obedecer a los propios rastrojos. Comentaban, Javier, que incluso uh -huh. la zona de lo que es el campo estaba quemada... ...solamente en un lado. Exacto. Y alguna cosa más. Algunas publicaciones, ya para especialistas, revisaron en lugar de los hechos... ...tres meses después y tres meses después... Sigue todos socabones calcinados en este lugar que estamos viendo ahí, junto a Pedro J. Ramírez, a los soldados, el comandante Llorente, examinando la zona. Y quizá aquí entramos en una fase, Javier, desgraciadamente muy conocida para los que hemos seguido el fenómeno en España, que es la absoluta ocultación del fenómeno. Claro, quizá la razón hay que encontrarla en las cosas que estaban sucediendo en esos días en España... ...y que probablemente sobrepasaron a nuestro sistema de defensa en aquel año de 1975, en el inicio de 1975. Primero fueron estos cuatro soldados, con Felipe que estaba allí... Eh, ...los que tuvieron ese encuentro lo denuncian a sus superiores... ...e inician una investigación, en fin, que les honra... ...porque algo raro había sucedido y se interesan por ello. 24 horas más tarde, en el polígono de tira de las Bardenas Reales... ...en Navarra, ocurre un incidente que es clásico... ...en la historia de, del misterio ovni en la península ibérica. ¿Misma cuando, descripción de los objetos? Exacto, cuando otra campana, otra pera extraña entra eh, en el espacio aéreo de ese polígono de tiro y se posa en el terreno desencadenando toda una investigación posterior fascinante. Pero es que además, unos días más tarde, cuando se estaban preparando los interrogatorios de estos cuatro muchachos, eran tenían entonces 20, 21 años, eran 21 años, 21 años. Sí. Claro, eran soldados de reemplazo, ¿no? Bueno, pues cuando se está preparando ese ese interrogatorio, el 14 de enero en la base de Talavera la Real en Extremadura, Ocho o nueve objetos no identificados son detectados por el radar primario de ese centro justo cuando estaban esperando el aterrizaje de un avión que llevaba al ministro de Agricultura a esta base militar. Y se clasifica toda esa información como confidencial. Todo eso, Iker, a la vez, en un periodo de 15 días. Como nunca ha vuelto a ocurrir. Como nunca ha vuelto a ocurrir, efectivamente. Es más, tenemos un mapa, y le voy a preguntar a Felipe por su sensación, ¿no?, de por qué de pronto los exponen, ¿no?, a esos primeros comunicados... Vean qué titulares, ¿eh? Informa la Capitanía General. Es que nunca en España había ocurrido algo, una comunicación de la Capitanía General de Burgos... ...diciendo que los soldados coincidían en el testimonio y que no mentían. Pero después, ahora de preguntar, Felipe, ¿por qué cree usted ese silencio? Hasta que incluso aparecen los informes como de que tiene importancia el caso. ¿Por qué ese cambio de opinión? Antes, vean este mapa, por favor, porque describe perfectamente lo que ha comentado Javier Sierra... 1 de enero, Villarcayo, los cazadores observan, se encuentran desde tres posiciones con ese objeto. Después, Quintana Artuño, a 14 kilómetros de Burgos, el caso que ustedes acaban de ver con supuestas marcas de aterrizaje. El 2 de enero, un vecino de Solarana, Carlos Izquierdo, de, denuncia la presencia de un objeto idéntico que le persigue. Y el suceso del polígono de tiro de Bardenas Reales, pudimos entrevistar a los testigos que estaban en las torres de control como Vicente Martínez. ...fueron obligados a acercar la zona, Felipe, donde había quedado todo quemado... ...los propios soldados les habían obligado, el teniente coronel en aquel caso... A ...acercar la zona para que nadie se aproximase. La descripción de los objetos, de esas 24 horas inolvidables, siempre las mismas. No cabe duda de que algo se paseó por nuestro espacio aéreo... ...aterrizó, no sabemos su naturaleza, quemaba el terreno, no se parecía nada... Y dejó un sinfín de preguntas en responder quizá lo más importante que estamos aportando esta noche aquí es que por primera vez en 35 años aparecen testigos que hablan de objeto tripulado hasta ese momento ellos no vieron ningún tipo de entidad felipe y sus compañeros no vieron ninguna ningún señor dentro ni nada por el estilo tampoco en las bardenas reales se vio nada en solarana tampoco hubo descripción de humanoide o, o algo por el estilo pero 35 años después nos encontramos con estos testigos, estos cazadores furtivos que por razones obvias silenciaron su testimonio en la época y que nos hablan que lo, que ese objeto, esa campana, estaba tripulada. Y eso a mí me llama mucho la atención porque le da una dimensión a estos incidentes de los primeros días de enero de 1975 que hasta ahora no tenía. Felipe, interrogatorios y luego de repente como un silencio absoluto, Eh, ...da la impresión de que el ejército... ...no ha querido llegar al fondo de lo que ustedes vieron. Bueno, mi pensamiento es ese... ...efectivamente confronta con el suyo. Como éramos militares... ...y la cuestión era militar... ...esto lo han querido dejar un poco apartado de lado... ...pero a mí lo que más me extraña... ...eh, lo que más me extraña... ...es que ellos... ...hayan... ...sacado a publicidad... ...en, en Capitanía General del Ejército... ...y que... ...saben que confrontamos en todos los interrogatorios... ...y que lo hayan tapado, es lo que yo no puedo describir... ...pero yo creo que es que ellos por algún motivo... ...no lo han querido dar publicidad. Felipe, eh, usted imagino que ha pensado muchas veces... ...si uno ve esto a apenas un centenar de metros... ...como ustedes lo vieron, eh, ¿qué era aquello? Eh? Yo no sé si usted tiene alguna teoría personal... ...después de 35 años, mm. delante de que estuvieron... Bueno, la verdad es que me gustaría poder saber lo que había adentro o lo que era concretamente. Y eso es una incógnita. Por eso estamos aquí ahora, para ver si podemos sacar más consecuencias de lo que vimos aquel día. Pero que es que yo no puedo redactar más que lo que vi. O sea, yo lo que le he explicado, que eran unas luces muy fuertes, en un principio eran unos zorros de luz amarilla flojos, sucesivamente muy fuertes, y como un tronco de cono cuando se pudo ver algo. Y... ...es la incógnita... qué es lo que hay, que es... ...que por eso estamos aquí... ...pues ahora entenderán muchos de los amigos que están ahí... ...porque Javier Sierra y yo estábamos en plena madrugada... ...en el kilómetro 14 de Quintana Artuño... ...en mitad de la oscuridad... ...rindiendo casi homenaje a un lugar que tocábamos... ...con nuestras manos... ...pensando quizá lo que pensaron ellos... ...que quizá aquí se había... ...posado algo de otro mundo... ...pero también Javier le una vez más... ...tanto de los cazadores... ...de los soldados de Bardenas Reales... ...o de Felipe y Manuel Agüera... ...nadie habla de extraterrestres... ...nadie es ningún alucinado que ve ninguna verdad... ...pero eso sí, la rotundidad como un puño... ...de que estuvieron delante de algo que no se parece a nada... ...estos son los casos que mucha gente pretende evitar... ...englobando el fenómeno ovni en cosas de locos... ...esto de locos yo creo que no tiene nada... ...informes militares, fotografías, documentos... ...algo ocurrió... ...y ni nosotros ni ellos saben qué es. Hay una lección profundísima en todo esto Iker... ...y es que todas estas cosas... ...sucedieron hace más de una vida para unos... ...es decir, han pasado 35 años... ...y en ese periodo de tiempo... ...los testigos mantienen su relato... ...incólume... ...exactamente igual a como... ...lo manifestaron en su momento... ...tanto en los interrogatorios militares... ...como ante los medios de comunicación... ...no han añadido ningún elemento fantasioso... ...ni ninguna interpretación alucinógena... ...de hecho, el propio Felipe nos ha estado diciendo... ...que él sigue sin saber... ...como es lógico... ...qué había detrás de aquellos objetos... ...y cuando algo es tan rotundo... ...y tan claro... ...la siguiente conclusión a la que uno llega... ...es que estos testigos... ...dicen la verdad... ...y nos congracian con ese misterio... ...que es auténtico... ...en esencia. Un misterio con el que muchos desde niños hemos soñado... ...y estar ahí en Quindanortuño es, repito... ...rendir cuentas con un caso que... ...nadie ha podido explicar... ...y que hasta los más críticos consideran... ...auténticamente inexplicable... ...auténticamente desafiante... ...y ocurrió... ...muy cerquita de Burgos... ...en la carretera de Santander... ...kilómetro 14... ...testigo de todo ello... ...Felipe Sánchez... ...no sabe cuánto le agradecemos... ...la valentía... ...por ahí que ser valiente... ...la rotundidad... ...la claridad y la honestidad... ...muchísimas gracias Felipe... ...a ustedes... Eh, ...ahora entenderán... ...porque en Burgos... ...y hay muchos recortes de prensa... <risa> ...hubo auténtico pánico social... ...y yo me quedo quizás Javier... ...ovnis en Villarcayo... ...cuatro soldados los han visto... Un vecino perseguido por una extraña, pero había un columnista que, haciéndose eco de lo que estaba pasando, tituló, madre mía, que ya viene. Era España, era 1975, pocas dudas de que artefactos de procedencia desconocida jugaron con nosotros.